Bueno, Pali, este, algunas cosas que van a pasar durante la mañana, recién lo planteabas en los títulos, un plenario de UTELPA te va este, a determinar algunas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento eh, en las escuelas de, respecto a, a los docentes y también seguramente va a tener mucho que ver los acuerdos paritarios que se han arribado. Todo eso lo vamos a saber cerca de las 11 de la mañana. Va a arrancar más o menos a las 9, nueve y media. El plenario puede llevar... Este, eh, puede eh, dilatarse un poco el, el, el transcurso de este plenario, pero más o menos vamos a saber qué pasó y, se, y eso es lo que quieren hacer desde UTEL para hablar después del plenario, este, cerca de las 11 de la mañana, vamos a estar con ese tema durante esta mañanita. Y hoy jueves y mañana viernes, eh, por la televisión pública Pampeana, se, se van a sortear eh, terrenos en la ciudad de Santa Rosa, Eh, es el segundo sorteo que se hacen. Hoy se hacen sorteos, el sorteo de este, los titulares de los terrenos y mañana el sorteo de los suplentes de esos terrenos. Hay cerca de 510, 512 familias anotadas para este para este sorteo. Se hace como habitualmente lo viene haciendo el gobierno provincial con las casas sociales a través de la Lotería de San Luis. Ya hay funcionarios del IPAB en la provincia de San Luis esperando esta eh, este sorteo, por como decíamos lo hacen en vivo a través de la Televisión Pública Pampeana, y estos sorteos tienen que ver con la compra de terrenos. Claro. Eh, los terrenos están sobre la calle Toscano Sur al fondo, así, al finalizar... Eh, los eh, los barrios sociales que tiene eh, esa, esa ubicación de la ciudad de Santa Rosa y lo importante de todo esto es que eh, sigue abierta la inscripción para anotarse para acceder a algún algún terreno de esto, de terrenos sociales que son para para hacerse una casa y no para para un negocio inmobiliario eh, se mantiene a, la abierta la inscripción de para las personas que quieran acceder a un terreno, y no importa que estés, anotados en, eh, estés anotado en una casa social, podés hacerlo igualmente, eh, podés estar anotado en una casa social y también podés anotarte para un terreno. ¿Cuál es el inconveniente o cuál es este, la restricción de, de, de la inscripción para estos terrenos? Es que tenés que contar con una plata importante porque este, la tenés que justificar a ese dinero que te entra todos los meses y tenés dos años este, para... Este, para comenzar la obra eh, de, de, de la casa que vas a hacer y tenés cinco años para la terminación, o sea mm. que eh, deberían las personas que acceden a esos terrenos tener un toquito de plata como para empezar la obra más o menos rápido y no terminarla en un tiempo muy, este, muy, este, muy largo, claro. así que eso hay que tenerlo en cuenta y es muy dinámica la, la situación de las, de las familias que se anotan porque puede que cuando te anotaste más o menos tenías una entrada de plata importante y podías justificarla y cuando te tocó o cuando saliste sorteado eh, tu situación cambió y puede que pases a ser un suplente y no un titular. Entonces toda esta situación la van explicando desde el Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda Y hay que estar con atención eh, respecto a esa situación puntual. Lo, lo importante para destacar que hoy se hace el segundo sorteo de los titulares mañana viernes de los suplentes todo a través de la televisión pública pampeana. Mauro, en este caso eh, va el sorteo va para personas sin hijos a cargo. Exactamente, Mirá. sin hijos y después con un hijo a cargo. Claro. Bueno. Eso también es para, para sí. destacar porque mm. es un, este, un universo importante de personas sin hijos o con un solo hijo mm. no tienen este, demasiadas chances para, para oh. entrar en un sorteo de una casa social. Claro. Eh, entonces están en los segmentos altos, segmentos 3 mm. o 4, donde tienen este, muchas menos posibilidades de, de salir sorteados. Por eso eh, esto es una buena oportunidad para poder tener la tierra en un momento de mucha discusión y mucha disputa por la por la tenencia de la tierra y sobre todo poder acceder a un pedazo de tierra para hacerte algo para vivir, eh, el IPAVO, en este caso el gobierno, le da una, una posibilidad a un grupo de personas que tienen un interés puntual respecto a eso y también recordar que estos terrenos son para una casa para vivir, eh, que eso es importante, no es para hacer un negocio inmobiliario claro. ni para hacer duplex, para alquilarlos y demás. Es para familias que no pueden acceder a una casa social, que tampoco pueden acceder a un crédito para, para comprarse o, o hacer una casa completa, y desde el terreno, y acá por lo menos tenés la tierra, que sí. eso ya es un paso importantísimo. Bien, bueno, así que con estos sorteos hoy y mañana. Eh, hoy y mañana a partir de la una de la tarde. Eh, excelente. Eh, ¿Algo más, Mauro? No, cuando sea necesario estamos. Bueno, dale, eh, estamos atentos y atentas acá desde la radio. Cualquier novedad, avisa. Dale, Pali, un abrazo.